La avenida principales está entrando en esto, como avenida avenida El Encanto, avenida Arroyo por allá, avenida Guapumó, avenida avenida Carlos Poma, avenida Cordillera por allá, son muchas avenidas que están entrando y esas avenidas son Eh, muchas veces es bastante transitado una vez que se asfaltado, ¿no? Ya, necesitamos entonces, compañeros, estamos de acuerdo en mejorar nuestras calles, nuestras calles, pero también las aceras, ¿no? Muy bien, compañeros, por favor. Hermanos, con estas palabras, aperturamos este, iniciamos este trabajo. Son seis empresas, le deseamos suerte a los seis. Necesitamos eh, compromiso de las empresas que nos pongan los papeles en que estamos fallando las empresas se adjudican de acuerdo a las normas dice 10 días para tramitar sus boletos, sus papeles eh, para firmar contrato y a veces piden otros 5 días más y si fuera así no vamos a poder llegar a fin de año a firmar contrato ya necesitamos las empresas que están acá si le avisamos hoy o mañana a Máximo, esta es la calificada pero inmediatamente debe presentar su boleta de garantía de cumplimiento de contrato ahí es donde tardamos también nosotros quisiera pedirle a las empresas proponentes si están por acá que pongan mayor empeño porque cuando ya le decimos usted adjudica, parece que se echan en sus laboreles y ya, ahora ya gané que me importa nosotros no tenemos ningún compromiso también podemos eh, anular y eh, subirlo el segundo si en caso así lo amerita y para no tener eso para no estar cayendo en esas este, eh, quisiéramos que la empresa que es adjudicada cualquiera sea que cumpla 24, 48 horas sus papeles, porque cuando la, una empresa es sólido y no debe nada ni al fisco ni a, al rato saca sus papeles